Ciudadanía es ciudadanía es. Respetar a quienes nacieron aquí y a quienes llegaron de lejos Porque ninguna nación vale más que otra Porque nadie es extranjero en el planeta Tierra Por ser como el aire, su patria es el viento Por ser de la arena, su patria es el sol Por ser extranjeros su patria es el mundo Por ser como todos, su patria es tu amor